Bueno, sí, el plan de pago de deuda previsional、eh, es una ley que estábamos esperando mucho. Que lamentablemente este, en diciembre no pudo este, sancionarse por、eh, falta de quórum de parte de la oposición.、Eh, y cuando sale、eh, los primeros días del mes de marzo y empieza a implementarse sobre el mismo mes, mediados, fines de marzo, generó bueno, un, un, una, una afluencia. De gente este, bastante importante. Nosotros aquí tuvimos incluso operativos para trabajar los días sábados para poder、eh, achicar esa, esa demanda de, de gente. Porque,、eh, ¿qué pasaba? Las personas llegaban a su edad jubilatoria, a los 60 años las mujeres, 65 los varones, y se encontraban con que no tenían los. 30 años de aporte. Esto se viene resolviendo con diferentes leyes de, de moratorias previsionales. Bueno, nos pasó que tuvimos casi tres meses de este año 2023 sin una ley de moratoria. Eso hizo que mucha gente iba cumpliendo la edad, pero no podía iniciar su trámite. Ahora esa ley ya está, es una realidad, está vigente. Las personas pueden venir este, y, y, y encontrarse con la posibilidad de que esa deuda que ellos tienen. Por un motivo, por supuesto, ajeno a ellos mismos, porque un trabajador, una trabajadora, no decide estar o no registrado, no decide hacer o no sus propios aportes previsionales, sino que son las circunstancias este, las, las, que, las que lo determinan así. Entonces, en, en ese momento, firma un plan de pago y está pagando su propia deuda previsional, ¿no? está pagando esos años que en actividad, durante sus años de, de actividad este, laboral, no los pagó. Eh, para que nos demos una idea del volumen de personas que hoy necesitan en la Argentina、eh, un, una, una asistencia a través de un plan de pago previsional,、eh, solamente una de cada diez mujeres llegan a la edad jubilatoria con los 30 años de aportes cumplidos y solamente tres de cada diez varones. Es decir, que si no existiera la posibilidad de. Que esos años que me están faltando para llegar a los 30 años de aporte, incorporarlos en una, en una moratoria provisional, bueno, prácticamente no, no podríamos este, continuar jubilando a tantos argentinos y argentinas. ¿Cómo pueden hacer aquellas personas que deseen jubilarse y quieran acceder a ese plan de pago? Bueno,、eh, simplemente se saca un turno.、Eh, hay dos tipos:、eh, puede ser、eh, si está convencido ya, puede directamente sacar un turno para inicio de jubilación. Y si no, tenemos uno especial para asistencia previsional este, en el marco de la moratoria.、Eh, vienen con toda su documentación porque, bueno, son personas que por ahí han tenido algunos años de aportes,、eh, pero no les alcanza. Entonces, esos años de aportes、eh, los, los traen a través de sus certificaciones de servicio. Traen por supuesto su DNI y una cosa muy importante en esta zona: que muchas de las prestaciones de ANSES poseen un plus por zona patagónica. Es traer un segundo comprobante de domicilio. Eso puede ser un, la, la boleta de luz, del gas, puede ser el carnet de conducir, en donde conste también que está viviendo en una zona patagónica y eso le incrementa su, su haber jubilatorio a futuro.、Eh, Con ese turno y con esa documentación vienen y aquí o le inician el trámite o le van a indicar cuál es、eh, la documentación o el plazo que le está faltando para poder este, jubilarse. Esto tengamos en cuenta siempre que、eh, la edad no se mueve, es decir, la edad sigue siendo la misma: 60 años para las mujeres, 65 para los varones. Por ahí hay muchos casos en los que los jubilados o las personas mayores tienen que acceder a abogados para determinar、eh, el trámite. Aclarar que el trámite es totalmente gratuito. Sí, lo que nosotros queremos dejar en claro siempre, y por ahí esto este, hay, que, hay que reiterarlo,、eh, es que los trámites de ANSES son absolutamente gratuitos. Pero además de ser gratuitos, no es real lo que quizás este, escuchamos a veces en alguna charla de algún profesional eh, eh, abogado o contador que intenta tomarnos como clientes y nos dice no. Déjamelo a mí, que te va a salir más rápido. Yo voy a conseguir antes el turno o lo que fuere. No. El mismo turno que vas a sacar vos. De manera gratuita es el mismo que va a sacar el, el gestor y le vas a tener que pagar. El tiempo que vas a esperar vos desde que se inicia tu trámite hasta que nosotros lo liquidamos es el mismo tiempo que va a esperar el gestor y le vas a tener que pagar. Y es más, te digo, las mismas personas que atienden a, a, a quien、eh, se presenta de manera、eh, individual y personal es la misma persona que atiende al gestor. O sea,、eh, no hay ninguna diferencia. La única diferencia es que uno lo haces de manera gratuita y en el otro. Tenés que pagar sumas que a veces son muy importantes. El tiempo del trámite,、eh, desde que se inicia hasta que se termina, ¿es dependiendo del caso? Sí, siempre es dependiendo del caso. Los más sencillos se liquidan entre los 45 y 60 días, pero puede llegar a 180 si hay alguna verificación en el medio, cosas que son, te diría, menos del. 5% de, lo, de los casos. Pero bueno, en general、eh, no podemos darte un, un, una fecha exacta porque no sabemos si en el medio, por ahí vos tuviste aportes realizados en otra ciudad y hay que ir a verificarlos,、eh, tenés algún temita con, con el domicilio.、Eh, son, son cuestiones que se van eh, eh, apareciendo, digamos, a medida que uno va avanzando en, el, en, en la conclusión de ese, de ese expediente.